Buenos días para todos. Bueno, si sí estamos eh, abriendo la inscripción eh, por ordenanza, obviamente, para la temporada estival, 2024-2025, uh -huh. eh, lo que tiene que ver con la contratación y selección de guardavidas. Es un proceso que naturalmente se da todos los años, en esta época del año, donde se llama inscripción a todos los interesados... Eh, generalmente, bueno, especializados en, en la temática, obviamente, para conformar el cuerpo de guardavidas, para custodiar eh, nuestro río y nuestro mar y a todos nuestros ciudadanos en, de nuestra ciudad capital. ¿no? Muy bien, bueno, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener aquellos que estén interesados en sumarse este año? Sí, bueno, los requisitos eh, son, digamos, eh, obviamente ser de, ser de Viedma eh, no ser mayor de 45 años no tener antecedentes penales obviamente eh, contar con el, con el carnet, la libreta de, de guardavidas muchos ya están registrados en, en el registro municipal con lo cual hacen una renovación de inscripción, presentan la documentación y hacen después todo el proceso que tiene que ver con, la, con el examen en, en, en el agua y la revalida Eh, que bueno, los que están en el rubro lo conocen muy bien a, a todo ese procedimiento y bueno, nuestro cuerpo de defensa civil que hace todo el monitoreo y la fiscalización de todo ese proceso obviamente eh, seleccionando a, a, a los mejores para, y a las mejores para que bueno, obviamente con esta tarea tan importante que es eh, custodiar eh, la seguridad civil del funcionamiento de nuestras playas y nuestras costas y ríos, eh, nuestras costas eh, de mar y, y de río ...perdón... Y, ...y obviamente un proceso que está reglamentado... ...a través de la ordenanza... Eh, ...que bueno... Eh, ...se hace todos los años y bueno... ...se hace una comunicación... Eh, ...a toda la, toda la ciudad... ...a todos los interesados e interesadas... Eh, ...para poder sumarse... ...y que sea de alguna manera... Eh, ...con una imparcialidad a la hora de la selección... ...o sea que totalmente transparente... ...las inscripciones se hacen de 8 a 14 horas... ...acá en nuestras oficinas de Brown y Belgrano... Eh, ...nuestro personal de defensa civil... ...está abocado exclusivamente a eso... ...es muy importante para nosotros... Eh, ...esta instancia, porque bueno... ...nos encontramos con todos los equipos... ...que después van a ser los responsables... ...de la, de la seguridad... Eh, ...de nuestra temporada... ...que es tan importante para nuestra ciudad... ...y bueno, con, con todo nuestro río... ...nuestro hermoso río y nuestra nuestro mar... ...que, que bueno, que mejor que los vierneses... Si ...y las vierneses se sientan... ...obviamente totalmente cuidados... y contenidos por todo este personal... ...que bueno, tiene un proceso... Eh, digamos, singular a la hora de, de cuidado de la selección. Claro, bueno, ¿hasta cuándo están abiertas estas inscripciones? Que entiendo que es la primera etapa y luego vendrán estas etapas de las que vos hablás que, bueno, tienen que ver ya con las pruebas y demás. Sí, las inscripciones están abiertas del 9 de septiembre al 9 de octubre, es un mes. Después viene el proceso de evaluación de, en el agua y la reválida ese es el último plazo. Eh, antes de que el inicie la temporada, bueno, donde ya se, de, se define todo el, el equipo y, y bueno, se pone se articula directamente con eh, nuestra gente, nuestro equipo de defensa civil y se, ya se llama el diagrama para el verano así que nada, muy contentos con, con este proceso que le da una transparencia importante a, y oportunidades a, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a nuestro a esta gran responsabilidad y bueno, trabajando ya Eh, de cara a la época estibal eh, custodiando y haciendo una, una, un monitoreo sobre sobre los paradores y todo claro, lo imagino que bueno ya están preparando también todo lo que tiene que ver con no solamente tener el personal sino también en condiciones todos estos sectores ¿no? sí lo bueno los mangrullos en eh, todos los lugares eh, toda la estructura de, de, de, de, digamos de la temporada eh, está siendo relevada por todo nuestro equipo de trabajo Eh, para bueno, mejorar lo que haya que mejorar, reparar lo que haya que reparar y que te llegue todo en condiciones. Bueno, estamos trabajando también con nuestro jefe de gabinete para para ver todo lo que tiene que ver con el equipamiento y demás para Llegar con, con todo perfecto para la temporada Con más tiempo empezamos ya hace unos meses Con todo lo, el proceso de compra y, lic, y licitatorio Digamos que lleva mucho tiempo Los tiempos administrativos muchas veces entorpecen todos estos temas Pero bueno, estamos eh, yendo, como dice el dicho, delante de la alberdiz eh, Para llegar eh, totalmente digamos eh, eh, equipados y, y, y fortalecidos Para la temporada que se viene